Pero eh, estaba aterrizando y de repente pues cambiaron de rumbo a Kangerloswag, al otro aeropuerto que hay a cientos de kilómetros por encima del círculo polar ártico, y luego de ahí me mandaron a Nuuk, así que he podido ver aterrizar en Groenlandia muchas veces.